equipo, buen día a la audiencia. Feliz primavera. Bueno, sí, me imagino que ya estarás <risa> preparando el picnic. Eh, sí, me imagino. Sí. No hay un día de la primavera que no esté feo. ¿Qué lo parió? Pero cómo nos engañó el servicio, además. Feo, feo. Pero el servicio meteorológico son una manga mentirosos Mauro. Pero, <risa> bueno, qué decirte. ¿Qué quieres sí, que te diga? Eh, ayer no daban lluvia para hoy. ¿Qué pasó? Bueno, Tampoco es que está lloviendo garúa hasta hace un ratito. Sí. Ahora ya no, no llueve más, o por lo menos no molesta más esa garúa. Sido... Ojalá que no llueva, no sé, no se mueva una, una planta, no se mueva una hoja, eh, está todo nublado, encapotada la ciudad, como me gusta decir, <risa> sí. y, y por supuesto que lejos del sol. No sé si va a seguir lloviendo o si va a haber lluvia fuerte, no ah, creo. Yo... No, no, mirá, qué sé yo, el servicio dice que no, Mauro. Que a ver, va a bueno. estar mayormente nublado a la tarde. Meteo Red, ¿qué dice nada Meteo Red sí, es lo mismo, ¿no? No sé. No ¿Qué sé. sé yo? Yo la escuché ¿Qué? un día a, a la pampeana que está allá en el servicio, Cindy, sí. Cindy Fernández, ¿no? Cindy Fernández. Sí. Cindy Fernández. Sí. Decí que todos sacan los datos del mismo lugar. Eh, claro. Y que bueno, algunos o sea, lo, ponen, no. lo dibujan un poco. Claro, hay un, hay un sanjuanino que también tiene una, una página web este, que se dedica al... al, al digamos a la, a la meteorología sí. y este da, da da más datos este de la zona cordillerana ah. pero le pega bastante Mirá. sobre todo con toda la cuestión del viento y demás claro. bueno. Eh, pero bueno meteor yo le tengo un poquito más de de seguridad bueno, porque, lo voy a empezar a seguir a ese que decís no sé vos. porque aparte da da por horas este te ah, da claro. los porcentajes de posibilidades de lluvia mm. o de viento por ejemplo por hora entonces ah. más o menos lo vas lo vas manejando te te toma te toma este sectorizado pues, de, del país mm. y por eh, una por una cuestión horaria entonces vos sabes que entre, la una, entre las dos y las 3 de la tarde puede pasar eso después va cambiando entonces claro. qué sé yo, te da un, un panorama un poco más más este eh, digamos más certero claro sí con algún Pero bueno, detalle, algún detalle de más. Pasar de todo. Eh, más vale claro. bueno esta sí la mañana eh, la verdad que mmm, No, no conocemos si todavía están esos hábitos de preparar el sanguchito o, este, o la mochila con una gaseosa, un mate, un agua y salir para la laguna. No creo. No sé. Antes la laguna era el epicentro del de, sí. estudiante. Uh -huh. El que podía se iba al eh, club de casa. Claro. Que había que pagar. Sí, sí, sí. Pero sí. el gratarola íbamos a, a la laguna. Claro. O sea, era, Era así. Y te digo que me ha tocado en días así también este, acomodar todo muy temprano, siete y media de la mañana, ya arrancar para la Laguna. No sé para qué, porque no andaba ni el gato. Todos <risa> estaban llegando once, once y media. Pero algunas personas ya estábamos de temprano, como nos gusta. Sí, ¿no había un festival de rock también en la Laguna? Lo también. No era, sí, era tradicional. Sí, sí no. todo, pero sí. más sí. entrada a la, la tarde. Sí, a la tarde más vale. Tipo dos de la tarde, una cuando sí. ya habías terminado de comer, donde ya muchas personas estaban. bastante alcoholizadas, este, comenzaba el show de rock, eh, pero estaba bueno, qué sé yo, hoy en día, por ejemplo, para darte una idea, en algunos colegios secundarios, toda esta semana es la semana de la estudiantina, entonces había, eh, hubo, pasó así durante esta semana donde había digamos, un día temático donde había que llevar, por ejemplo, vestido eh, vintage, Otro vestido, ah, este, el que podía o el que quería, este, con algún disfraz, ah. eh, eso fue el miércoles. Hoy no hay clases, por supuesto, porque uh -huh. no por el día del estudiante, pero se estiró un día más el día de la estudia estudiantil hasta el lunes que viene. Entonces, por lo menos en algunos colegios, mañana eh, se visten este, eh, o tienen que ir vestidos eh, de, de pijama o como habitualmente se levantan a la mañana, y el lunes... todas las personas que quieran ir se, pueden, se, ten, se tendrían que poner algo rosa algún color rosa vos. Eh, por lo menos en algunos colegios lo hicieron así, todo temático durante estos días, en algunos días se comía en otros días había algunas charlas en otros días se jugaba a, a, al fútbol, al handball al volei, eh, hicieron todo así por lo menos, eh, eso es lo que nos contaban algunos pibes y, y pibas el día lunes van a ir vestidos eh, todos los pibes y todas las pibas de color rosa Hay que buscarse alguna cosa, eh, un pañuelo, una remera, un pantalón, unas zapatillas. Este, Muchos van a ir vestidos con la camiseta de Messi, mm. la del Inter Miami. Ah, claro. Se, se, se lesionó ayer Messi. Sí, se lesionó ayer. Sí. Sí. No. Así que nada, el día de la estudiantina ya no es solamente un día, ya lo tomaron como una semana. Muy bien. Bueno. Así que está bueno. Sí, sí, sí. <risa> yo, yo te pregunto a vos porque yo soy de Catrilo y allá no, no, no teníamos esa joda. ¿No? no. Bueno, nos íbamos, eh, bueno pero eh, eh, en la, mi época tampoco se hacía una semana de estudiantina, se hacía claro, un solo día. Sí. Ahora lo han cambiado, que está bueno también, sí. porque lo van haciendo más temático con diferentes este, situaciones de vida de los pibes y las pibas, con charlas, con música, con deportes y también con este con algún picnic que lo van haciendo así, medio, medio a las apuradas, llevan lo que tengan ahí en la mochila. y van comiendo mientras hacen las actividades. Claro. Eso no pasaba en la época mía. Antes era un solo día, sí, y claro. al otro día la escuela, sí, sí, sí, sí, nosotros también, allá en Catriló también. Eh, íbamos claro. de picnic a un campo. Todo, ah, el, todo el colegio, el bien. Instituto Catrilo. Con chorizo seco y pan Sí, sí, de todo. Bueno. Bien picnic. <risa> bueno, pali. bueno, nosotros este, vamos a estar recorriendo un poco la ciudad, Eh, hubo un vuelco hace un ratito en la avenida Perón. Ah, fue vuelco, lesionados. fue vuelco sí. porque yo lo vi y ya el auto estaba dado vuelta, o sea... Honda Fit. Sí, sí, sí, negro. Sí, sí exactamente, bueno, mm. volcó por un motivo que se tratan de establecer, pero se habría ido un poco ahí a la banquina, el, el chofer estaba normal, no tuvo que ser mm. ni asistido en el lugar, ni en un centro asistencial. Y están haciendo el, el peritaje, fue hoy cerca de las siete y media de la mañana. Claro, sí, sí, sí, justo. Eh, y bueno, y hoy, al, hoy lo decías en los títulos, a las 10 de la mañana va a haber actividades en la Plaza San Martín, así que vamos a estar cubriendo el Día de la Sanidad con los reclamos y también con el pedido de defender la eh, salud pública, que lo va a hacer eh, el gremio de ATE y también CitraSap, que va a acompañar. Bueno, bien, Mauro, buenos anticipos, eh, cualquier novedad más vale al aire acá. Qué Como momento. no, Palis. Hasta luego. Nos reencontramos. Eh, Mauro Monteiro, pasaba a nuestro cronista.